Conversaciones con Liliana Otaviano Conversaciones a partir de una obra Con quien la creó Dejarnos conducir por la belleza La sorpresa Y la conmoción del arte en acto Intentando que el arte Tal como la piedra arrojada al agua Produzca ondas concéntricas Que nos acerquen y nos alejen Del autor o autora Y su obra Para encontrar los motivos Que le han llevado sea lo que es. Conversaciones con Liliana Otaviano Los martes a las 20 horas por Radio Cármese Liliano Tabiano y les doy la bienvenida a un nuevo programa de conversaciones. Me acompaña en la operación técnica Agustina Ascárate y en la preproducción Mariana Besone. Estamos en vivo desde el estudio de Radio Kermés en la ciudad de Toay. Ya estamos con nuestra invitada acá en el estudio. Ya hemos brindado con un y saboreado un rico vinito pampeano. Como todos los martes les vamos a proponer un diálogo a partir de un hecho artístico. Hoy la conversa será a través de un amplio cancionero que nos irá arrullando. Les voy a dar las coordenadas que nos van a llevar hacia nuestra invitada. Ella es una intérprete y vocalista de nuestra tierra que ha trascendido las fronteras de La Pampa transformándose en una de las voces referentes de nuestro cancionero. Comenzó su actividad artística como cantante lírica al lado de Gladys Martino abocándose posteriormente al cancionero regional pampeano pero también al popular argentino y latinoamericano portadora de una calidad interpretativa como pocas y de una exquisitez a la hora de elegir su repertorio que es amplio, variado y comprometido y de eso vamos a ir hablando con ella es una de nuestras cantantes más queridas sensible y sencilla otra de nuestras artistas que no se la cree Vino a conversar con nosotras hoy, Marcela Eijo. Bueno, buenas noches, muchas gracias. ¿Qué muchas tal, gracias Marcela? Por, por la presentación. Muy bien, gracias por la invitación. Y acá estamos. Bienvenida, Kermés. Muchas además. gracias, además, y gracias por el vinito. <risa> <risa> muy Genial. Rico. sí Bueno, eh, ¿cuándo fue la canción, Marcela? ¿Cuándo fue la canción? ¿Cuándo arrancamos? O sea, en realidad yo creo que esto salió mmm, sin querer. Eh, una en casa muy tímida siempre cantaba uh -huh. en casa con la guitarra de mi hermana yo el piano o sea siempre fue todo muy casero la guitarra de la lilia hijo exacto ahí cantábamos a mi esperanza las cosas <risa> este y después empezó como creo yo como un juego como una especie de salir de un momento que justo estaba separada me había separado del papá de mi hija y esas cosas y sí, leí en el diario qué bueno comenzar este O sea, estaban buscando gente para... para que Estaban quería... buscando gente y vos estabas buscando otro lugacito, camino, claro. otro lugar. Claro, ¿quién quería aprender lírico? Bueno, me acerqué al, al Centro Cultural, que antes estaba frente al Teatro Español. Ahora está... A ver, oh, contame. No, era no una cuál. casa hermosa. Ahora está... Eh, hay un negocio de ropas. Ajá. O un negocio... Mejor dicho, un negocio de ropa, no, hay algo como un bazar grande. Ah, sí. Era una sí. casa antigua, bella, con un patio, bueno... Claro. Ahí estaba el centro cultural. Mira. Y ahí estaba Gladys Martino con Adela Keller y bueno, fui a probar y empecé a tomar clases ahí en el en el, el centro cultural, en la casa de ella. Eh, comenzamos a, a, a un grupo de con Gustavo Fernández Mendía, que sí. era el director de en ese momento era el director de cultura y el director de ese eh, de ese coro. Eh Coro de cámara, el coro de cámara es más chiquito, por eso son cuatro, sí. por ejemplo, cuatro sopranos, cuatro tenores, o sea, menos gente. Entonces empezamos a cantar ahí, y ahí cantando, uno sin querer fue llevando. Y ahí leí por ahí que, que le hiciste la voz, corregime si me equivoco, a la novicia rebelde, rebelde exacto. Este, porque bueno, eh ¿Qué fue una comedia musical? Fue una comedia musical que estaba eh, lo, los directores era Javier Meca y eh Martín Echever, el hijo del pediatra. Sí, lo bueno, conozco. Martín eh, esto debe haber sido en el 90, 1990, digamos el año del claro. siglo pasado. 1990, 91, el año 1990. Por ahí, este, y ellos estaban buscando, o sea, la idea era hacer la obra, pero la que cantara fuese otra persona grabada. Claro le habían dicho a Gladys Martino, pero ella decía que iba a quedar eh, muy desparejo porque eran todos jóvenes. Claro. Y entonces le preguntó si yo quería. Y bueno, yo me tiro el lance. No, fue una experiencia maravillosa. ¿Y ahí eras muy joven? ¿Tu hija era chiquita? Y la Yanny tendría... Unos, sí, a ver... 10 años por ahí capaz y, que menos y yo era muy joven y eh, sí. eh, <risa> ese fue tu primer escenario o, o no o no, no. esa fue la bien. primera vez que grabé en un estudio de grabación en un estudio de grabación no mi primer escenario fue con eh, con el, no, con, con con el grupo el, con el grupo de cámara por el grupo de cámara y a su vez como solista cantando lírico cantábamos en el Teatro Español en realidad en el hall que en el hall era como este no ponerse uno porque una cosa es el escenario y, y viste uh -huh. da un poco de, de miedo entonces en el hall del teatro español o en el como es el auditorio que tiene allá lo, los médicos en la, sí, eh, bueno, ahí donde también, estaba el coro, en el auditorio del colegio médico exacto, el auditorio del colegio médico también hemos cantado, fuimos a Pico, a Bahía a varios lados fuimos a cantar con él. ¿Y, y cuando grupo. dejaste el, el canto lírico? o sea ¿qué, ¿Qué sucedió ahí? ¿Qué pasó en vos? ¿Si hubo otras búsquedas? O? Y ahí creo que me di cuenta, o sea, lo lírico es algo fascinante, uh -huh. pero eh, pasa que vos estás cantando la mayoría del tiempo en alemán, en italiano, y, y bueno, y me empezó, o sea, siempre me gustó la, la música melódica, popular, y bueno, y es como eso también empecé a buscar. Y uh -huh. cantando después lo de la novicia rebelde, también ahí este fue tomarle un gustito a algo, eh, uh -huh. cantar otro tipo de canciones que eran para un público de, de tanto joven como... O sea, no, eso fue muy muy bonito. Y, y bueno, ahí a partir de ahí es como que se me hizo un clic. Pero bueno, dejé un tiempito, porque después de eso estuve casi un año más o menos sin cantar, Y esto después me puse... Cuando vos decís, perdóname, sí. sin cantar, es sin cantar es con público. Con público. Y sin hacer otra cosa que cantar en casa sería. Claro. Eh, ahí en, en entremedio, porque en el grupo de, de, de los jóvenes del uh -huh. teatro que hicieron la novicia rebelde, estaba Ana Santa Juliana, Anita Santa sí. Juliana. Y la conocí, ella integraba un grupo de jóvenes del el grupo Belén, que era... Eh, ahí estaba Federico, Juan Montalvo, Gaby Echevert. No, lo venís siguiendo de joven a Federico. Ahí lo conocí, <risa> ahí lo conocí, este y entonces integré ese grupo porque justo una de las chicas se iba a estudiar, y dice, no querés venir. Bueno, fui, bueno, fue el destino, dijera. Claro. Y, este, y sí, ahí estaba Fede, que era, eh, tocaba el piano, cantaba. Y ahí cantaba. empezaste con la música más latinoamericana, más popular argentina. Y ahí, eh, sí, al poquito tiempo, cuando ya yo necesitaba, necesitaba qué feo que quedó, eh, mi hija bailaba con Andrea santa Santamarina uh -huh. y me invita a cantar a mí, entre medio de, de los chicos que bailaban, si yo quería cantar algo. Bueno, le digo, pero el problema es que no tenía quien me acompañara. Necesitabas un acompañante ¡Exacto! para cantar. Exacto, y bueno, y ahí le propuse a este caballero, a Federico, si sí, me quería acompañar, y dijo, bueno, y ahí empezó, cantando ran La Vida y, y El Día Que Me Quieras. Esa fue tu primera canción. Las primeras canciones en el escenario, Honrar la vida. Honrar la vida y este y el día que me quiere Les dijimos que eh, es así para la selección de canciones, ¿no? Porque comenzar con honrar la vida, y que además eras muy joven, ¿no? Y Porque sí, es una canción que tiene toda una letra, toda una potencia, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Magnífica. Sí, es, es una maravilla lo que escribe la Diablas, que claro. yo, para mí es... Es una y ahí empezaron tenga... a cantar y siguieron eh, empezaste a cantar con Fede con y siguieron Fede. ahí ininterrumpidamente exacto porque después ya eh, Alejandro meca que tocaba el saxo hicimos un trío pues dijimos bueno qué tal si empezamos a hacer un trío y nuestra primera vez que cantamos el, eh, fue el 8 de mayo del 1996 eh, en el donde va a ser café de Sonia ella abría las puertas a todos y ahí comenzamos y ahí fue un, un camino Te iba a preguntar si esa si había leído que la primera vez fue en el café de Sonia. Fue en el café de Sonia, sí, que fue en el café de Sonia un 8 de mayo de 1996. Exacto, y acá estamos, sí, muchos años este donde ahí fue, o sea, en ese momento fue un trío donde cantábamos eh, de todo un poco, había iban los mental, fines de semana, o iba no, porque se, se había mus, música los jueves, es, íbamos los miércoles ah, y sábados. Ah, miércoles y sábado. Y después íbamos a las parrillas y yo digo, cómo nos da uno le daba el físico, <risa> era más joven, porque además uno seguía trabajando, o sea, sí, claro. en el caso mío da, seguía dando clase, pero bueno, era algo que uno lo hacía con tantas ganas. Y a su vez uno era mucho más joven, Eh, ahora que dijiste Sonia y me, me, me encanta traerla en este programa dedicado al artístico también ¿no? sí. eh, que hubiera sido una invitada de lujo porque poder sí. conocer ¿no? esta, esto que había eh, en Sonia este como esta sensibilidad especial ¿no? para la noche, para el, los artistas, para la bohemia que en ese momento había también en Santa sí. Rosa eh, ¿podemos pensarla como una mecenas? Sí Sí, ella le abría la puerta a todo el mundo. A, a, eh, mira que no nos conocía a nosotros. Ella, sí, vengan, vengan, vengan, no tenía ningún problema. Y fue, yo creo, el, se me ocurre que era el primer lugar así de café que además estaba hasta las 5 o 6 de la mañana. Claro. En un tiempo se había había que cerrar, creo, por, no me acuerdo, pero a las 3 de la mañana había que cerrar y ella trataba de eh las la, cortinas más o menos, cosa que siga la gente. Me era eso. divina y Y no tenía ningún problema, podía haber gente sentada ahí con un café toda la noche, eh, que no era de decirle, bueno, era andar, no, no, no, no, era una, una era, mujer inmensa. La inmenso. sensación era que la casa no tenía derecho de admisión, ¿no? ¿No? Todo el mundo podía entrar no, no, ahí. No, no, no, era excelente mujer. Excelente. lindo Ahora, recuerdo. Hermosa, lindo. sí, sí, sí, este porque abría las puertas a todos. Eh, sí. qué ¿Qué sentís que te posibilitó la música? y a decir muchas cosas. Sí. Sí, sí, porque uno, bueno, yo sé un poco, pero es como que uno este, qué sé yo, eh, por ejemplo, eh, el hecho nomás de ahora de la zamba El río robado. Uno con eso puede decir y por todos lados y con lo que dice la canción ya estás diciendo y, y esa posibilidad que Se por ahí perdiendo de observar los ojos inundados que tiene en este momento de la emoción soy hablar. muy llorona y este y uno se, qué sé qué yo a, a medida que vas creciendo peor todavía uh -huh. y este y bueno eso de, de poder contar muchas cosas a través de la que yo agradezco realmente siempre a los poetas que si no pues yo no escribo uh -huh. poetas músicos las cosas que dicen y uno las pueda contar si sí, la, la importancia de la poesía y de, de, de que extrema al límite el lenguaje no sí todo lo que de otra forma no se puede decir, la poesía lo se acerca más al límite, digamos, de cada vez más a un límite eh, que es, de otra manera es imposible. ¿no? Es muchas veces la, la, la protesta, lo que uno quiera. Eh, vos vas con una canción, la podés cantar, pero, y bueno, es la música, es la letra, vos podés decir un montón de cosas. Eh, algunos le caerán bien, otros no, pero uno trata siempre de, de buscar las canciones donde... Eh, También diga la verdad para uno iba, un montón te de Te iba cosas. a decir que te, te ubicas eh, con muchísima precisión, además diciendo esto, en el lugar de la intérprete. Y que es lo que una observa cuando... Te, te escucha cuando te ve que es decir bueno poder interpretar que no es lo mismo que poder cantar sí sí no sí. poder interpretar a, a, a las palabras que alguien puso y que vos las encarnaje en ese momento de la interpretación Exacto. por eso a veces es muy difícil encontrar canciones uh -huh. este eh, ahora me cuesta mucho porque no hay tal vez hay poetas nuevos que no al no ser difundidos uh -huh. ese es un problema que tenemos muchas veces en las radios nacionales donde se difundan ciertas músicas que para uno no, a uno, o sea, para muchos le gusta, a mí no. Entonces como que a veces cuesta encontrarlas. Sí, por ahí hay que meterse más en Spotify, claro, más en YouTube, sí, en las para, nuevas redes exacto, y en los nuevos lugares. Ahí ayudan a encontrar más gente. En cantando. este programa eh, nos gusta, eh, bueno, esto, eh, nuestra invitada nos va a convidar con música, con música de su repertorio. Eh, y, y nos gusta esto de, de poder traer otras músicas que por ahí no, no, no, no circulan en los circuitos comerciales, ¿no? Uh -huh. Y vamos a ir a una primera pausa con una grabación, eh, ¿Entre dos amores se llama Entre la canción? Entre dos amores, esa lo grabamos hace también muchos años, que fue nuestro primer demo, sería que íbamos con un disco con cinco canciones, este lo mandamos a Radio Continental, Radio Nacional Buenos Aires, o sea, La ilusión a veces que uno dice, ¿con esto? <risa> y bueno, bueno, la ilusión estaba y siguió y se dieron muchas cosas, pero claro. no le parecía que ¡pum! Pero bueno, no. todas es... las ilusiones cifradas ahí. sí Bueno, vamos a escuchar Entre Dale. dos amores, Marcela Hijo, Federico Camiletti. Outro es mi guía, uno me da hogar, el otro vida, uno es amor Con Liliana Otaviano Un diálogo en torno a una obra con nombre propio Estamos conversando con Marcela Eijo Seguimos en el corte eh, Disfrutando además de esta hermosísima versión en el, del 98 lo, lo, me, lo marco especialmente porque imagino que la técnica O la tecnología que se aplicaba en ese momento Era otra también ahora Y sí, o sea, además, Preciosa recién versión. estábamos armando el estudio de grabación, o sea, en ese momento era no había una pecera, o sea, no había un vidrio, era de la claro. estación y bueno, y, y la base la hacía Fede con otros instrumentos, eh, sí, ahora nada que ver, o sea, ha cambiado mucho, pero, pero bueno. Eh, ¿Cómo elegís las canciones que haces tuyas? Y en realidad es como que suenan, vos viste, cuando tenés la radio prendida o tenés música que están dando y, y es algo que hace haces, no te sabría decir. Es como que te llaman. Cuando no estás cantando o, o no te estás escuchando a vos misma, ¿qué escuchás? ¿Todo? Y a, y a mí, por ejemplo, bueno, eh, normalmente está la radio prendida, pero uh -huh. cuando vamos de viaje yo tengo una playlist, así sí. que... Y ahí está Mercedes Sosa, Susana Rinaldi, Chico Navarro. Eh, después eh, ahora no se me ocurre eh, pero muchas así, voy, voy bajando eh, de todo un poco folclore, melódico y así llegas también a, a descubrir la, el, nuevos músicos nuevos poetas de esa manera sí sí sí sí, sí, sí se va encontrando eh, lo que no me gusta es cantar en inglés porque no no uh -huh. sé pronunciar, o sea, puedo llegar a hacerlo con fonética, claro pero no al no saber inglés A mí me gusta cantar y saber, y lo, saber que estoy lo que diciendo, estás diciendo. Y sabe lo que estoy diciendo. Claro. este Que mm. yo, Leon Gieco, Víctor Heredia, soy de, de, de aquella claro, de aquella claro. camada siempre. Y después también en casa escuchaba a mi papá mucho jazz, así que se escucha también a y Ah, claro, Luis, Luis Armstrong, Armstrong, sí, eso, bellísimo. Este, Oscar Alemán, todo ese tipo de música, entonces... Eh, eh. Igual eh, dijiste, escuchaba, eh, hiciste especial mención Gieco, eh, Víctor Heredia. Bueno, es una época, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, sí. Solo algunas que, que tenemos agonitas canas. Sabemos <risa> de qué época estamos hablando, de los 80 sí. para acá, ¿no? Sí, sí, sí. O más desde el 85, del 84. Pero la fíjate democracia. que igual se sigue escuchando. Sí. Eso es lo que tiene, que son canciones y músicos que van a seguir porque la música es excelente. Eh, bueno, Mercedes Sosa siempre mm. eh, hay que aclarar que bueno, ella era también un intérprete, ella sí. no escribía y tenía un gusto para sí. las canciones. Los escuchas los CD que escuches de Mercedes Sosa sí. tienen una una belleza. Y hay <risa> versiones que son mejor con Mercedes, que sí. sin Mercedes sí, totalmente. Sí, sí. Eh Marcela, eh hay una hay en esto de, de, de elegir, es es más fácil con Fede? Mm, por ahí hay porque por ahí Fede dice, mira qué linda esta, pero por ahí Fede lo que más escucha es la, la música y lo, los instrumentos de una versión, pero no escucha la letra. Digo, sí está buena, pero no es una letra como para mí. Claro. Entonces, este porque por ahí hay canciones que son bellas, pero no no, la, no me la imagino yo sí, cantando esto que yo te de, que decía sí. al principio no esto de, de hacer tuya una canción claro. ¿no? que no es lo mismo que cantarla así que bueno, eso viene ahí, ahí. Sí, se, sí. Se, sí. Se, se conversa pero normalmente el que la que dice la última palabra es la mía claro, claro. ¿Por bueno, bueno, que, porque la tenés que poner el exacto, cuerpo en la canción Digo, ¿no? Sí, sí, ¿no? Sí, Ella, sí, él sí. lo pone obviamente en la música sí, pero vos tenés sí, que sí, hacer sí. pasar todo eso sí. por tu cuerpo Seguro. al momento de cantar que es muy fuerte bueno ¿Hay una canción a la que le tengas miedo? Eh, bueno, la, la que estaba comentando recién, este es, es temprano todavía, sí. la canté una sola vez, en, bueno, en realidad es una canción que habla de, de, del niño, de, de querer, ay, voy a llorar, que los hijos no sufran, sí. viste que no querés que sufran para nada, que salgan felices toda la vida, es imposible. Claro. Bueno, esa canción un día me la pidieron y yo dije, ah, sí, sí, no, llegué a dos estrofas creo que hice, Y me la voy a llorar como una como soy yo y digo no no no es, esa canción me la piden y yo digo no no no no porque no no, no llego a, ni la disfruto No la disfrutás claro y este y bueno con eso digo bueno escuchen en el disco <risa> que me parece interesante esta esto de la palabra disfrute ¿no? Que el cantar sí. no es solamente para entregárselo a los otros y a los otros digo al público, sino sí. también eh, es para vos, si sí, no hay sí, disfrute, sí, sí. bueno, y eso se nota cuando uno te escucha y eh, También hasta en los actos eh, formales, cuando uno te ha escuchado cantar el himno, o sea, vos disfrutás... Eh, sí, sí, sí. sí. De, de bueno, ese. al himno también le tengo mucho respeto. Todos uh -huh. se ríen, pero yo llevo la letra del himno. Claro. Por las dudas, digo, sí, sí. si estén a rabar... No hay acto escolar que la gente le, le peguemos al himno. Siempre alguien se equivoca. Claro, y me, entonces, y entonces yo por las loco, dudas ¿no? siempre tengo la letra, porque tengo que decir, pero te lo, sí, lo sé de memoria, sí, pero por ahí me claro. da una laguna, y es el himno. Sí, vos claro. por ahí podés inventar alguna otra letra. Claro pero el himno no, no. entonces este bueno, eso también este me encanta hacerlo, pero, pero al himno le tenés respeto a respeto, la otra canción le te da tengo. miedo sí, sí, sí, miedo porque sé y, que y, ¿y cuál es la canción que, que llevas ahí guardadita en un lugar especial del corazón? hay mucho bueno, hay una canción que es la que creo que ensayamos por primera vez con Federico que siempre, que da la casualidad que a mí siempre me ha gustado, una canción de Alberto Cortés que se llama, ay, se me fue eh, ay Eh, para ya me va a salir el nombre eh, uh -huh. que a mí siempre me gustaba y, y un día cuando estábamos empezando a hacer repertorio que no éramos nada dijera los chicos no éramos nada <risa> ah, apareció con esa te sigo queriendo te ah, sigo queriendo como ¿cómo? se llama día. en realidad se llama como el primer día ¿Qué ves? y cuando él apareció con esa canción digo, Epa", digo ahí bueno esa canción es como una especie de que la llevo muy guardada diciendo algo dijiste vos <risa> no, sé, dije, no, no sé qué quiere decir con esto Y, y si alguien, si de todas las canciones que, que has interpretado, eh, sus autores te, te quisieran obsequiar una de esas canciones, ¿cuál te gustaría que te regalaran? Para que fuera tuya para siempre. ¡Ay, oh, qué compromiso! ¡Qué compromiso! este Hay una canción que es, que me gusta mucho, mucho, mucho, pero es la verdad para un loco. ¡Ay, ah, sí! Esa canción es... este preparando bonita. preparando el programa y buscando eh, info y viéndote en en videos la te escuché cantarla. Esa sí. canción sí, porque es, es bueno, te lleva a un lugar muy difícil también. Este, bueno, digo porque es una canción que viene con la mar marca de Amelita Baltar y S digo, es todo toda una sí, marca, sí, ¿no? Sí, es todo sí, un desafío sí, poder hacerla sí. luego. Además tiene para recitar y, uh -huh. y cantar, pero bueno, es como que uno qué sé yo, por ahí él uno le, le pone tantas ganas y sale no claro. si es, yo le pongo todo este sí, además claro. que es eh, el, la cuestión mía por qué cuando canto es que cada vez que o sea es como que hago un personaje cada vez que soy distintas cosas en un recital claro, claro. y y eso es eh, no lo veo al loco y no, no, es, es muy muy muy fuerte también muy fuerte, esa canción sí, claro. eso me encantaría eh Oye, Marcela, ¿sigue tomando clases de canto? No, no tendría que, que hacer. O sea, es, es algo que tengo que empezar a hacer otra vez. Eh, por ahí vocalizar un poco más, esas cosas de, de que por ahí, bueno, en este tiempo de pandemia, de uh -huh. uno se fue quedando, se fue quedando y, y en el momento de cantar se nota un poco el, el, el hecho de, de cantar tranquila. Uh -huh. Y bueno, eh, incluso yo en un tiempo... Cuando hacíamos tanto show, uh -huh. que íbamos, cantábamos mar, miércoles, viernes, sábado, domingo, daba clase, eh, tuve problema de una cuerda vocal, que yo este, decía, una cuerda floja tuve. Uh -huh. Y bueno, gracias a Dios, este con constancia y ejercicios, pude lograr la que la cuerda, exacto, tuviese otra vez la misma tensión que la otra. Pero bueno, ahí sí fue bravo, porque cada vez que hacía el ejercicio, no me salía la voz, era una cosa que lloraba, claro. y acá fue... Claro. Y, entonces, bueno, ahí hay que tratar de hay que cuidarse la voz. Pero sí. cantás a diario en tu casa, tenés como horarios en no. los que dedicás No, cantar? no, no. Por, por yo ahí me este, imaginaba. No. Por ahí que, canto, que este. a decir que sí, no. que eras así rigurosa, sí, canto de tal hora a tal hora. No, no, no, no. No, me gusta, por ejemplo, cuando tengo la radio prendida, qué sé yo, hay algo, una cumbia o bueno, enganchar. me pongo a hacer, qué sé yo, bailar en la cumbia y cantar ahí, este, o por ahí eh, ir un rato poco eh, al estudio al estudio cantamos bueno eso me imaginaba que por ahí tenían como no y no, no. en los que por ahora no. los estudio tenemos y... que empezar a hacer este algo más estructurado pero bueno hay que hay que empezar a tomar eh, el, los años esto de pandemia sí. creo que fue a todos no nos sí es como que algunos habrán sido positivo otro y ahora no sé, vamos ron. a ir a, a a otra pausita musical que nos Dale. convida Marcela y vamos a volver sobre ese tema que estás dejando porque me parece que es muy muy interesante para recuperarlo y para repensarlo eh desde todos los ámbitos, ¿no? Es algo por lo que como algo que dijiste hoy, ¿no? Esto de, de que hay que hablarlo y que a veces, bueno, a veces la poesía lo posibilita, pero si no hay que tenemos que como seres humanos no volver sobre este acontecimiento que hemos atravesado, que Así estamos es, atravesando estamos saliendo si Dios eh, en esta mm, pausa musical, en este convite vamos a escuchar la preciosa canción de Niña del Curacó que es letra de Carlos Bustrias Ortiz música del Gurillaques eh, también Marcela Ejo, Juan Iñaki dale bolches, mantita fina un aire de flamencos llega con voz te veo en las canteras urrelauqueñas por la huella la sana de la oración de la oración y So casti charas en una casa blanca del curacó en las tardes del agua eran mis pantos un pájaro chiquito tu corazón tu corazón dónde arderá tus zampataza de arrope Cita a tua casa, a ramo de adiós Donde arderá tua conversaciones con Liliana Otaviano. Un diálogo en torno a una obra con nombre propio. Estamos conversando con Marcela Eijo y escuchábamos Niña del Curacó de nuestro hermoso poeta Juan Carlos Bustrias Ortiz con música de Gurillaques, que dos, ¿no? Que dos, las cosas que han hecho los dos. Claro. Muy Eh, Niña del Curacó forma parte del Cancionero de los Ríos Exacto De un disco que iba a empezar Que se llama Agua de Todos Creo que es ese, sí eh, Iba a empezar con un Agua de Todos Claro, era como modernizar, por algo, así, algo decir algo así Al Cancionero, al los Cancionero ríos. de los Ríos Y primero iban a hacer pocas canciones Y después dijimos, ¿y por qué no invitamos a? Invitamos a Del Forzombra, a Roberto Giacomuzzi A... ¿Quién más está? Eh, Lalo Molina piano y Fermina Gavazza. Exacto, Laura Paturlane está por ahí este el Gitogai. Sí. O sea, empezó todo como algo muy chiquito. A Edgar Morizoli sí. también está este No, no, y bueno, y ahí quedó una obra que la verdad que preciosa. Nos encantó hacerlo. Eh, bueno, esta, eh, esta esta esta obra musical me parece esta fue es del 2015, esta nueva o oh, Eh capaz, o sea, que no me usted? parece que de antes ah, 2011, me 2011. parece que es. sí, sí, sí, eh, de antes. Me parece superinteresante esto de estas diversas voces que se unen, ¿no? Por la lucha por por los por, por el, los ríos. Por los ríos. Sí. Eh, vos has estado siempre comprometida con esta con este canto por los ríos. Y la verdad que sí y hay que seguir luchando porque es una injusticia. <risa> la verdad que uno no lo puede creer y bueno, y creo que se empezó a ver dentro de, de Gracias a los poetas, porque si no es como que pasaba. Gracias a la música empezó a meterse en, en, en las radios y, y todavía siguen. O sea, hay gente ahora, poetas jóvenes, sí. que también siguen escribiendo la luz por esta lucha y algún día será realidad. Me parece que además no sé. esto, ¿no? Eh, hay un, una frase que yo la, la voy a, obviamente no la voy a citar textual, pero que que lo dice Freud en, en, en alguno de sus escritos y lo retoma Lacan también, que dice que los artistas nos llevan la delantera a los psicoanalistas. <risa> Pero yo creo que los artistas muchas veces llevan la delantera, incluso hasta... Eh, podríamos decir, hasta en las demandas políticas, en las demandas, como vos recién decías, de la resistencia o de las luchas sí, o de sí, la denuncia sí. ¿Sí? Eh, social. Y en el caso este de Los Ríos, además, esto permitió que a través de la poesía, que a través de la música, estas demandas se instalaran por fuera de las fronteras de la provincia. Así, me mirá, parece... Imagínate que el primer cancionero es en 1986. claro Después fueron este se hizo, creo que dos o tres más. Y el mm. último tiene un libro, o sea, son dos tomos, un tomo con todas las canciones viejas y uno con las canciones nuevas de todos los poetas jóvenes, los nuevas poesía y la música nueva de poesía, ahora. Claro. Este y seguirá, yo creo que en algún momento este, nos van a escuchar. Supongo. Eh, ¿cómo es esto de interpretar el cancionero pampeano para vos? Y me costó con eh interpretar la, la música pampeana, eh, en real folklore me costó mucho. Uh -huh. Yo siempre fui más hacia lo melódico y lo tan el tan el tango uh -huh. eh, era como que eh, más respeto le tenía una zamba o una chacarera porque eh, el tango es como que uno lo puede interpretar llevando como lo que decís en cambio la que me ayudó mucho a, a, a abrir el por decir así la chacarera fue Silvia Zapsuk que aún no uh -huh. tomé clase fue como que me enseñó a a, a decirla eh, y ahí empecé a a tomar coraje, primero por todo lo que es la chacarera y la zamba y después junto con Carlos Urquiza, uh -huh. que estuvo muchos años con nosotros eh, acompañándonos, eh, con él aprendimos, por decir así, eh, nos llevó al cancionero pampeano. Y ahí como uno que le va tomando ya eh, un poquito más de confianza, además vas conociendo los autores, porque uno le parece que los autores, Roberto, ya como dice, es una belleza de persona, humilde, Lalo Molina igual, Oscar García, son todos poetas que... Eh, que vos podés hablar, eh, porque uno los tiene, por supuesto, allá arriba son flores de poetas, pero lo bueno es cuando uno hace esa ronda y charlas, claro. entonces es, está eh, bueno eso. Pensaba cuando hablabas, si sí, algo de esta dificultad y que vos lo, lo expresás así en, en poder cantarla y, y que a, al, en el caso mío a veces reconozco que he llegado a lo mejor un poco tarde a escuchar la música pampeana, a disfrutarla y a sentirla, Eh, que no me pasaba cuando era joven eh, muy joven eh, <risa> que sí, también tendrá que ver algo con, con el, el poco conocimiento que tenemos cuando hemos nacido en el sector más verde de la provincia de La Pampa eh, de lo que es la geografía de lo que es mm, eh, eh, este lugar eh, Eh, el espacio social en el que está constituido nuestro construido nuestro desierto pampeano ¿no? ¿Cuánto, ¿cuánto de eso a lo mejor puede haber? puede ser, pero mm, yo me voy más a, a, a no conocerla no, a no conocer lo nuestro uh -huh. y a decir que siempre que decimos cuando eh, la música pampeana es aburrida es lo primero que te dicen uh -huh. eh, yo creo que va por ahí, me parece y no difundido y, y lo nuestro dejarlo aparte Y, y ahora no, ahora es como que ya la cosa va, va cambiando mucho, pero la música pampeana tiene eh, cuecas porque vienen de lo, uh -huh, del oeste, claro. eh, tenés milongas que vienen del sur. Sí, y además hay poetas muy exquisitos, entonces tiene la, la para mí una cosa que además rescato de, de la música pampeana es la calidad de la poesía sí. eh, que tiene. Sí, sí, ¿no? sí, sí tiene ahí. mucha calidad y, y lo que dice también es está bueno. Um, ¿Cuál, um, ¿Cuál fue? Eh, ¿Ustedes participaron en Cosquín? ¿Participaste en un pre-Cosquín? Sí, escuché ahí um, que, que la experiencia te había sido como como rara, si se quiere un poco, ¿no? Que contabas cómo era esto de, de, del escenario giratorio y ah, en poco tiempo, ¿no? Que claro, este, eso fue en Cosquín. En claro, Cosquín. Cosquín. El pre-Cosquín uh -huh. fue mucho antes. Yes, este. Y vos disfrutaste. Contás ahí que disfrutaste mucho más del Precosquín, sí, o de las peñas o de las cosas que pasa por fuera del escenario no central. Y Cosquín tiene una magia especial, eh, exacto, lo de afuera. Cuando fuimos al Precosquín lo vivimos, o sea, fuimos finalistas en Tango y Folklore acá en Castex y ¿En qué ahí, año fue eso? En el 99 o 2000 por ahí. 99 parece uh -huh. que fue. Y, y bueno fuimos al Precoskin que te encontrás con todo el mundo era en la época que eh, no está como ahora la plaza uh -huh. el escenario no era el mismo donde el Precoskin ahora le ponen una escenografía muy bonita antes era un cartel que decía Precoskin <risa> y, y ya está pero era muy lindo la, lo que era atrás en juntarte con gente de todas las provincias bueno cuando dijeron que habíamos pasado a la final en Tagu y Folklore no lo podíamos creer Y bueno, ahí quedamos, pero esa experiencia Y después de ahí fuiste a Las Peñas eh, ¿Llegar a Cosquín para una intérprete como vos Es haber llegado al escenario que soñabas? Y en ese momento sí Pero después te das cuenta que eh, no es Es el lugar, es muy bonito Pero, qué sé yo, es como que le falta algo uh -huh. este, Y cuando fuimos al, al Cosquín ...que también fue un ensayo... Con, ...y fuimos con Roberto Giacomuzzi... di Rossetti... Claro. Eh, eh, ...Camilo Camilo... ...iban los dos Camilo, los dos, los dos Camiletti... Camiletti, los dos Camiletti. Los dos Camiletti eh, ...Lalo Molina... ...Del nos sea, ...era una, una delegación hermosa... ...ensayamos en pleno enero... ...un calor, pero fuimos felices... ...los arreglos eran de Naldo Labrín... Uh -huh. ...y lo que tiene es que a vos te prometen... ...en el Cosquín... ...te prometen un horario, era las 11 de la noche y después cuando está por seis no vengan porque vamos a las dos de la mañana. Claro. Cuando está era eso, el, claro. tenés el, el, el escenario giratorio, eh, eh, antes que nosotros, o sea, no antes, mucho antes que nosotros estaba eh, Luciano Pereira. Cuando da vuelta el escenario, el escenario era lleno de cables, y así que sacaron todo eso. Hasta que se pueden subir nos ustedes. No subimos nosotros, antes de subir nos dicen que tenemos que sacar canciones porque no hay tiempo. Claro. no se podía porque era todo en el momento que o sea con los nervios eso que va girando te dicen baje la cabeza porque si no entonces vos vas girando el escenario te agachas claro, y ahí tengo atrás con él salida a la escena en ese momento en ese momento y arrancar este lo que tienen también que los lo, los los que tienen los botones sí. este necesitamos un retorno que no teníamos o sea yo no escuchaba eh, empezaba yo cantando no sabía en qué ton o sea todas esas cosas Que tiene que ser un, un lugar algo placentero y, y no te lo hacen placentero claro. no soy, o sea, te imaginas se lo hacen a un, a un, me acuerdo que un baglieto una vez cantó con el coro de Santa Fe y fue acople desde que empezó hasta Criar, que terminó entonces si claro. lo hacen a baglieto, a nosotros no éramos nada, entonces y, pero um, lo bueno fue que en un momento digo Ahí está la iglesia, ¿viste? Entonces ahí empezás a reaccionar. A ¿Dónde estás, estoy, toca, claro, Y claro. cuando reaccionaste, dan vuelta, pues ya terminaste. <risa> Pero fue eh, muy lindo. ¿Cuál fue eh, el escenario más lejano en el que tuviste que cantar? ¿Más lejano en qué sentido? Decimos? ¿En el que vos ¿Qué? quieras? ¿Vos contestaba en el que quieras? Y uno lejano fue cuando fuimos a La Falda, al Festival del Tango de la Falda. Uh -huh. Eso fue eh, un quiebre tremendo, porque por ahí capaz que fuimos... Eh, mal, porque nosotros, eh, capaz, el, la idea nuestra era, o sea, nuestra y estábamos programados para un, un festival de, la, de tango como que sería secundario, en otro lugar. Uh -huh. Y justo María Graña, eh, mirá vos, ¿en claro. qué lugar íbamos a estar? María Graña no pudo estar, entonces nos dijeron, o sea, el representante nos dice, ¿quieren ir ahí? ¿Cómo vamos a ir? Al escenario claro. principal de la falda, primero primera... Eh, Ya, como se ve que por ahí lo niego. <risa> no sé qué recordar. no, bueno, ya me va a salir. Y después estábamos nosotros y después estaba Rubén Juárez. Claro. El ambiente de tango es muy distinto al folklore, el folklore es mucho más a menos, se dan, qué no sé yo. Me llamaba la atención antes de que nosotros fuimos temprano para ver todo. Llegaban las orquestas e iban. Llegaban las orquestas e no iban. No hay contacto para nada entre ellos. Eh, nosotros ya. no este Javier Carramalo, Javier, eh, Javier Calamaro, Car el que toca, el, el que canta tango Sí, sí. Javier Calamaro Él terminó con Desencuentro y nosotros teníamos Desencuentro No para empezar, pero más o menos eh, Cuando empezamos a cantar, eh, Desencuentro estaba armando detrás, Nosotros en un lugar finito, cantando, casi que nos caíamos en uh -huh. el escenario eh, Y detrás estaba Rubén Juárez eh, acomodando todo Y empezó a tocar, nos acompañaba a nosotros Y yo me ahí me distraje la gente, o sea, vos pensabas que era un lugar no, la, eran todas mesas que comían claro. entonces la gente caminaba y encima después yo me quise hacer cuando terminó todo, me quise acercar a Rubén Juárez Rubén Juárez me trató muy mal me dijo que yo me quería porque justo en, en una, un papel estaba más grande mi nombre que el de él no oh, en bien. realidad en la gacetilla era propaganda mía bueno, esa, eso fue lo peor y yo creo que de ahí salimos pero no quiero volver a pasar un, un momento así Es horrible. horrible Eso es lejano muy eh, lejano. Eso es un, un escenario lejano para un artista eh además que uno va contando las voz. ilusiones. uno de además... con un artista como vos, sensible, ah. comprometida con su canto, pero que además va transitando este camino eh, y lo contás con el mismo brillo, o sea, con, con ilusión de, claro, de haber ilus llegado sí, y, y, chocho, y de, aprende, de aprender con, con esta cosa, aprende ¿no? con los fracasos. Claro. Este, sí, sí, con esto con el, es un fracaso y más este un Rubén Juárez que uno lo tenía allá arriba, es como, ¿viste? Es excelente músico. Y, y cantante, pero como persona uh -huh. dejémoslo ahí vamos a ir a la tercera musiquita que nos convida Marcela, bajo el sauce solo eh, con, música, con voz de Marcela y es letra de Manuel J. Castilla y música de Rolando Valladares Conversaciones con Liliana Otaviano. Un diálogo en torno a una obra con nombre propio. Escuchábamos Bajo el Sauce solo eh, y seguíamos conversando con, con Marcela. Eh, nos había quedado pendiente de hoy que nos fuimos a la pausa, algo que vos desvozaste en relación a la pandemia. Eh, ¿qué, ¿Qué pasó con vos, cantante, durante ese tiempo en que nos eh. tuvimos que...? resguardar tanto. Y en ese tiempo eh, hicimos un pequeño eh, video con Fede, que dijimos ¿por qué no hacerlo? Entonces los dos ahí este, cantando canciones, grabándonos y eh, después lo subimos a las redes uh -huh. y lo que se hizo que fue eh, Mariel, que nunca me acuerdo el apellido, Mariel fue la, la que incentivó a grabar la huella y de ida vuelta, cada cual desde su casa. Claro. Eso estuvo muy mágico porque Lo que se hizo fue una base eh, de, de instrumental que la hizo fede y después eh, cada uno tenía un verso para cantar uh -huh. cada uno de sus sí. casas se grababa se filmaba sí. y salió algo muy loco porque cada o sea voy pues, imagínate que se, es un verso cada uno si sí, sí. lo, lo hubo músicos que tocaron uno estaba en españa viste una cosa así después cuando se unió Es como si hubiésemos estado todos juntos. Y que Eso en ese fue, momento, digo, porque es, esas son como, eh, digamos, pinceladas como recursos que quedan, que se pueden seguir haciendo. Eh, pero en este momento en ese momento tenía un, una, un valor simbólico enorme, además. ¿no? Sí, no, porque además era... Fue bravo para todos estar encerrados. Para todos, no. pero para ustedes, digo... Para la digo, parte cultural fue... Eh, que necesitan fue, fue la bravo. relación con el público, porque no es lo mismo, digo, cantar con que sin público. Sí, no, no falta. Eh, falta el, el, el, la vuelta. Esa, esa, esa devolución del público. Pero a pesar de, de no tener... Y que es muy difícil vos decir, bueno, vos tenés que cantar esto. Y tenés que cantar eso nada más. Claro, sí. Entonces, pero se dio... Bueno, fue la huella y la vuelta, y después hubo otras canciones... Que bueno, que fue una manera de, de, de, de unirnos y, y pasar es, es, esos meses que estuvimos uh -huh. encerrados. Eh, ¿Qué sentís que vuelve como efecto de de tu de tus interpretaciones, de tus canciones, eh, desde el público hacia vos? Y a, a veces cosas muy locas, como una vez canté la canción de... hoy eh, ya me ando... Acá, para qué? acá porque además Marcela Marcela trajo eh, eh. Nos vino con cuatro CD que deja, nos va a dejar acá de regalo en carmés eh, uno se llama Tango Suave Marcela Eijo el otro, el otro se llama Sueños el otro se llama bueno el otro es el himno nacional argentino que la verdad que es una versión preciosísima hecha por Marcela Y, y otro es el y Federico y el otro es el Agua de todos, Agua de todos que Bueno, si no, si no me equivoco, Ríos. no quiero errarle, pero creo que era eh, canción de Rosa Polches uh -huh. que no, no era esa. Bueno, ya me va a salir. Pero estaba cantando esa canción y cuando voy al hall uh -huh. me encuentro con eh, la nieta de la protagonista de esa canción. Dice mi eh, mi abuela cómo se me fue, se borró. Este, mi abuela era esa señora falleció, y me contó algo de historia. Yo no sé qué hice, que me di vuelta para saludar. Y cuando me di vuelta, no la vi más. No la viste más. Pero bueno, estaba eh, agradecida por haber cantado esa canción, este que era su abuela. Pero ya te digo, la vi en ese momento, me contó que era la abuela, no sé qué hice, me di vuelta, ¡pum! Se y, había desaparecido. Y has ido caminando por la calle y la gente te, te dice algo, de que la, los vecinos de Santa Rosa te dicen algo. Sí, a veces me dice, ¿Y cuando bueno, me Me pasó algo muy gracioso ahora en pilates. Me un, cambié un horario y justo digo, bueno, mandale saludo a Florita de tal de parte de Marcela Hijos. vos so Marcela Hijos, la que cantás. Me fue a ver cuando inauguraron el Super Quick, ¿te acordás allá en la Anónima? Sí, en es donde está ahora, eh, sí, el, bueno, sí, eh, de, eh, ahí, Este, y dice, "Te fui a ver a, mí, te, a vos, te seguía, qué sé yo" y después y bueno, eso me causó mucha gracia porque me empezó a sacar, me llevó a ese lugar Y, este, y sí, a veces salen esas cosas que está, que está buena eh, está eh, bueno el reconocimiento viste claro el reconocimiento. claro sí, sí. Eh, en un artista de tu trayectoria y de tu recorrido es inexorable preguntarte por las rupturas y las continuidades que identificas a lo largo de tu carrera desde aquella que es buscando un camino y in se inició en el canto lírico hasta esta Marcela que debe haber cantado hoy un ratito en su casa jajaja <risa> Bailando, un camino. Ah, sí, que, ¿qué, qué rupturas y qué continuidades encontrás ahí, qué cosas se han mantenido y qué cosas las cambiaste porque era y, imperioso que eso sucediera. y el, el, el, ¿Cómo puedo decir? Eh, el camino estuvo derecho, por decir algo así, pero... A veces se corta, no se corta, sino es que no es tan continuo cuando están los hijos chiquitos por ahí, por decir, no sé si uh -huh. eso me cree llevar ahí, este eh, por ahí el, el camino cuando uno es mamá y se va como como torciendo más para los hijos, ¿no es cierto? Después uh -huh. volvés a a encaminarte. Eh, yo soy muy familiar. Uh -huh. A mí me gusta no, me gusta mucho estar en casa, eh, eh, siempre por ahí tiro más para uh -huh. la casa. por para los hijos y por ahí me olvido de del artista, de la persona sí, claro. y entonces por ahí eso eso eso por ahí podía llegar a ser la ruptura por decir ¿Y, algo Y en así. tu repertorio y en, en la forma de elegir las canciones No. No. No, no. no, no, no, no. Eso se va dando este caen. caen. No, no, no, no. Llegan, te llaman, llegan. te llaman las canciones. A me llaman, sí, me llaman, me llaman este, sí. sí. Eh Recordaba también, eh, antes de ir a la a la otra a la última musiquita que nos va a convidar, Marcela, también con, con música musicalizada por Federico, que algo similar a La Huella eh, participaste eh, para el 8 de marzo de este año eh, cantando con otras mujeres, Vivir sin Miedo. Eso pensé que fue el año pasado. Ah, pensé que era que había sido este. Creo que fue el año pasado. V que Viste que se te mezclan por ahí. Pero fue, creo que fue el año pasado. Pero sí, con con muchas Eso mujeres es muy bonita esa versión sí, también también muy fue eh, eh, la iniciativa la tuvo mariel la uh -huh. misma persona que, que eh, del... sé que creo que fue el año pasado sí ah, sí, sí. Okay. Pero... vamos a revisarlo con la producción Dale. entonces <risa> a ver qué dicen pero creo no estoy segura ¿eh? nos convida marcela en, en, en la última musiquita que vamos a escuchar palabras para julia ah vida ya te empuja como un aullido interminable interminable te sentirás acorralada te sentirás perdida y sola tal vez querrás no haber nacido no haber nacido pero tú siempre acuerdas esa canción, el tiempo nos apura y la conversación estuvo tan hermosa, tan agradable. Me voy a ir despidiendo de vos, Marcela. Te agradezco eh, que hayas venido. Me encantó conversar con vos. Desde ya muchas gracias por por invitarme a esta conversación, así que gracias, Ha sido un placer eso. escucharte, gracias. es un placer escucharte cantar y, y haber compartido este ratito con vos eh, bueno. acá en la radio eh la última pregunta que, que hacemos siempre antes de despedirnos a ver. ¿Qué te hubiera gustado que te preguntara y no te pregunté la verdad no lo pensé <ríe> voy a ser sincera no, este no no todo todo bárbaro y este y, y no está todo todo bien nunca nunca la, la conversación fue algo que fluyó, fue, así yendo, que fue yendo fue, fue así fluyendo que, como tu sí, música por ahí siempre queda, es que mucho tiempo que, son muchos años ¿viste? Claro, claro. y entonces siempre queda con el tintero que, bueno pero la pasé bárbaro, así que muchas gracias bueno, gracias por haber venido un saludo al Fede, decirle que lo tengo en la listita no? de, de próximos invitados, así que lo tendremos no? por acá genial, y nosotras nos despedimos, hasta dentro de una semana, cuando el martes próximo los invitemos nuevamente a este programa de conversaciones que hacemos con agustina Azcárate en la Operación Técnica, aquí desde Radio Kermés, la radio comunitaria, y nos despedimos. Que tengan todos, todas, todos una buena noche.